Y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 469 de La Otra Oreja. Eh, ¿Cómo decís Lara ahora? Ya pasamos los 10 años. Sí, sí. Y que estamos acá un programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. ¿Y qué más Lara? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfectamente. Bueno, nuestro mail otrooreja.gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja y estamos emitiendo desde Radio de la Azotea aquí en Mar del Plata con la, con la operación psicotécnica de Facundo. En la locución está Liliana Dauneski que pesó a... ¿Y quién más? Hola, abuelo Bueno, ya se metió ¿Y vos quién sos? Me quiero, abuelo Sí, Me yo quiero. también Yo también río Este, bueno, ¿y, ¿y Lara? ¿Está por ahí? ¿O se distrajo? Que te salga lindo tu programa Gracias, Lara Gracias, Lara Bueno, yo soy Eduardo Nachman Y así comenzamos La Otra Oreja de hoy Latinoamericana La otra oreja latinoamericana Bueno y estuvimos eh, la semana pasada um, recordando nuestro encuentro en Colombia y vamos a recordar de vuelta lo que dijo Pablo Cala Del 25 al 27 de agosto del 2022 eh, realizamos en la ciudad de Bogotá el encuentro internacional experiencias de búsqueda hasta encontrarlos eh, con participación de familiares de personas desaparecidas forzadamente en colombia eh, tanto colombianos como uruguayos eh, desaparecidos en el país y eh, con miembros honorarios de la fundación eh, tuvimos espacios de intercambio de experiencia con otros procesos de búsqueda eh, acompañados por pax colombia y En este encuentro eh, hicimos un balance de los logros alcanzados en procesos de búsqueda donde hemos contribuido a encontrar a varios eh, detenidos desaparecidos de, principalmente de la década del 80, así como un balance de obstáculos que se han presentado a nivel de las instituciones en, el, en los procesos de búsqueda, retos y desafíos. Desde este balance hicimos un llamamiento al nuevo gobierno de el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que se traduce en un llamamiento y un derecho de petición solicitando que se implemente una política pública integral que haga eh, efectiva eh, la búsqueda de los desaparecidos en el país hasta encontrarlos. Con el acceso a la verdad, eh, a la justicia y desde la memoria eh, seguimos en la búsqueda de todos y todas. Eh, dentro de las exigencias eh, del llamamiento de una política pública integral está el acceso a información reservada o de archivos militares este pronunciamiento fue erradicado a, en, en la presidencia de la república y esperamos una pronta respuesta eh, asimismo pues eh, este encuentro contribuyó a eh, recargarnos de energía eh, desde la memoria, desde la presencia de nuestros desaparecidos, eh, cerramos el espacio con un concierto en homenaje a las víctimas de desaparición forzada en el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas, 30 de agosto. Eh, en este concierto tuvimos diversidad de artistas que de manera voluntaria se sumaron a este encuentro de experiencias de búsqueda. Y nos encontramos con Marco, Marco un compañero eh, de, de, que era de hijos, eh, es, eh, es un hijo de, desaparecido, de asesinado Y después de mucho tiempo, o muchos kilos, nos encontramos y acá se presenta Marco Hola Eduardo hermano, saludo fraterno para ti y toda la audiencia de La Otra Oreja Desde Colombia, soy Marco Chacón, vocalista del Furibundo el furibundo es un espacio donde confluimos artistas independientes y críticos, convocados por el ánimo de manifestar, a través de la música, nuestras inquietudes, denuncias y reparos frente a la injusticia y la violencia que, como colombianos, hemos padecido bajo el régimen de terror militarista, paramilitar y narcotraficante de la derecha colombiana. También, para poner en acción la memoria de los luchadores furibundos de estas tierras, obreros y obreras, campesinos y campesinas, estudiantes, defensoras y defensoras de derechos humanos, así como exaltar la combatividad de quienes permanecen firmes en la lucha por la dignidad, como supongo serán muchos de tus oyentes. Actualmente la banda la conformamos Manuel Chacón en la batería, David Melendro en la guitarra, Ernesto Andrade en el bajo y yo, Marco Chacón, en la voz de esta manera pues los invitamos a que escuchen algunas de nuestras canciones y a que sigan firmes y furibundos en la lucha cotidiana por la dignidad, la verdad, la justicia y en contra de la impunidad y el silencio y vamos a presentar entonces el furibundo el don de la justicia y el homenaje a Pedro Movilla la canción que viene se llama el don de la injusticia es una canción que adapta a una poesía de Manuel Gustavo Chacón nuestro padre además un poeta obrero colombiano que fue vilmente asesinado en 1988 en Barrancabermeja, Santander, por agentes del Estado al servicio de la estrategia paramilitar del gobierno colombiano. En esta canción se denuncia el tradicional activismo judicial, que a través de decisiones injustas y de múltiples mecanismos de impunidad, procura favorecer los intereses de las clases dominantes del país en contra de los intereses de las clases populares y pobres consolidando la injusticia que impera y que perpetúa la desigualdad y la miseria en estas tierras Con ustedes, el don de la injusticia ¡Presente! ¡Manuel Gustavo Chacón! ¡Presente! donde de dones, artesares, rey de reyes hombres que gobiernan a los hombres de la injusticia de los nobles decimos que sus impunes balas no asesinaron al corte, porque hoy su voz y su memoria se multiplican y crecen con esperanza. Presente al nuevo Gustavo Chaco! se llama Homenaje a Pedro Movilla es una canción que habla sobre el líder social, sindical y es guerrillero del Ejército Popular de Liberación, EPL que fue víctima del flagelo de la desaparición forzada a manos de miembros de cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado en el año 1993 en la ciudad de Bogotá exalta la memoria de este gran referente de la lucha popular y la incesante lucha de su familia, especialmente de su esposa Candelaria Vergala por obtener justicia y verdad en este caso, quien además agotó todos los recursos de justicia internos en el país sin ningún resultado y terminó llevando el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia internacional junto al Estado colombiano y que esta misma tarde, hoy, 13 de septiembre de 2022, le dará la sentencia que resuelve la Corte. Obviamente esperamos que se condene al Estado que se dispongan todas las sanciones y medidas que correspondan para que Pedro aparezca y para que los hechos que determinaron este absurdo caso nunca, nunca, jamás se vuelvan a repetir. Justicia y dignidad para Pedro Movida. El 13 de mayo de 93 se los llevaron. No supimos nunca más de él. Su familia los sigue esperando. Entre esperanzas, dolorillando, llevando a su al colegio. A Pedro y Garo desaparecieron, lo perseguía porque no estaba de acuerdo con la justicia que trataban a su pueblo. Pedro estaba enamorado de la vida. Nos contagió de esa esperanza perdida. Compartimos como hermanos aquel sueño de que esta tierra es pasó todo su dueño. Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán. Porque los no se alcanza con tu asunto y puridad, impunidad. Y, y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán, porque que ritmos no se alcanzan con tu asunto y impunidad. los flores de la semilla del pelo ausentes viven el horror muchas familias amargues y sabor tantas historias yfru asesinos que de meten cuerpo usando un desello movida todo están justicia. cuánto madurará laernnidad gobernando miles de familias de casa esperan llorando Lo unico, seguro n-acabară no en el ormido. Y los desaparecidos con nosotros Siempre estarán, siempre estarán Porque el no se alcanza Con tu absurda impunidad, impunidad Y los desaparecidos con nosotros Siempre estarán, siempre estarán El olvido no se alcanza Con tu absurda impunidad, impunidad Ellos están aclamando, muchos hogares destruidos esperando. Me quedo en carne lo que está pasando. Un da represión, unidad de presión. Al trate ya de terror. Asesinan la esperanza de mi pueblo. y no silenciar a la fuerza, sangre y fuego. De terror, de terror. Uh, uh, bah, se terror, mi pueblo y no la fuerza sangre y, uh, y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán, porque el no se alcanza con gratitud y impunidad, Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán. El olvido no se alcanza con tua tuda impunidad, impunidad. Y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán, porque el olvido no se alcanza con tu asusta impunidad, impunidad, y los desaparecidos con nosotros siempre estarán, siempre estarán, porque el olvido no se alcanza con tu asusta impunidad. Y la vez pasada hablamos también con Jaime Lara, este trovador que se presenta y nos presenta un par de temas. Mi nombre es Jaime Lara, soy escritor, dramaturgo, músico, cantautor. En el país donde todo es un macondo, ocurren cosas sin haberselo propuesto. Y en el tiempo de los contratiempos, es un mal de siglo las curan en este tiempo. Llegamos tarde a la cita con la vida y es prematuro el encuentro con la muerte desdeñamos el amor con una espada, y el desamor es un Cristo de espaldas, cantamos rabias, credos y virtudes, al pie de sirios, tumbas y silencios, nos antiguamos antes de la tormenta, y oramos después de la tragedia, menos mal a mí no me tocó, gracias a Dios que me protegió, por ello alguien hace años dedicó, nuestro destino al sagrado corazón, de carnavales y alegrías, otros anarquistas de paredes, bebemos la abundancia de sequías. se suben más al tren que al tranvía, damos flores y no vemos primaveras, y un beso para un ya no te quiero, nos desnudamos cubriendo lo vestido, puede más la duda el desatino y el hastío. Muchos van por una sola vía, arrojando por la borda sueños y alegrías, pintamos la vida en blanco y negro, ojalá que otro color no esté al la trampa nace sin haber hecho la ley, hay que ser bueno y bajar la cabeza, no fui yo y en él no hay que creer, mamita dame palo pero dame de comer. Paz que nunca llega, otros creen que llega es con la guerra Haciendo de la vida una trinchera, un carnaval de azar y de quimeras Algunos son verdugos de conciencia, ciegos, tiranos en la indiferencia Pregonan que aquí no pasa nada, deje una así, si esperemos la madrugada De esta talla son discursos y banderas Que nos dicen por ahí es el destino Porque nos cuesta tanto hacer camino Desatar la libertad por lo vivido O oh mariposas maravillas de un macondo Generaciones repitiendo las condenas Es tiempo de caminar sin cadenas Y no esperar en cien años más de penas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 Se hallé perdida en el vuelo, amor, de tus alas heridas, entonces acuérdate, entonces acuérdate de esta voz que cruzó por tus caderas. Y ahora con esta música intergaláctica vamos a escuchar, vamos a recordar eh, después de tres o cuatro días de bombardear, bombardearnos en las televisiones con las torres gemelas, siguiendo a los aviones, siguiendo a los familiares, siguiendo lo que decía la tele. No, en varios canales han pasado lo que pasó con las torres gemelas. Y nosotros lo recordamos de una manera, a pedido de, de algún oyente, eh, vamos a pasar una, una sorna, una, un recuerdo irónico. Escuchamos a los bombarderos, Frank y las gemelas. Ahí está, los bombarderos, por la otra oreja.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 Mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo ir no, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más, no, no, no me toques más. tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido quiero caminarme en la salvantera sin miedo a la oscuridad devorarme tus carreteras juntar en mi grito el grito de mis muertas para Tomate, tumbarte la guerra y no no no me toques mal no no, no No no me toques no me toques más. Para pumba para fumo -po pere, pee Oro po pa paradereter paii para fumo -po pere, pee puro poro pepe poro poro pepe -pe. pe -pe. da, la la la lara paratararata La la la lara la la la parara para para pa y sí, dejaja de pararte en mi tierra.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 într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 Su mano un día Caída libre Perdí el oficio de esperar.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 Por los ausentes, yo saldré de los bosques y los lagos, Mi sangre del desierto calcinante, llevo caren un cerro de Santiago, a mis hermanos que murieron antes. que quemaron las manos asesina renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa en la moneda me dirijo a la juventud a la juventud aquellos que y alegría y espíritu de lucha digo que la certeza que la que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser sentada definitivamente la historia es nuestra es es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 Con Joan Manuel Serrat. Chile sí, le, le. yo pisaré las calles nuevamente. Pablo Milanés y Joan Manuel Serrat por lo Yo otro pisaré ritmo. las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada.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 pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes.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 Aprendimos a querer-te desde histórica altura, quando as árvores fublaburam. Lhe puseram o sertão a la muerte aqui, de que dá a clara. Não tenha prisão para ti, de tudo que lhe ce gafără Vienes chemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Queda la clara la entrañable transparencia de su. Nueva presa, donde esperan la firmeza. Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la Clara. La entraña de transparencia de tu querida presencia, como donde llegaba. Se llevará, se la llama, la encañable transparencia de tu querida presencia, como sante se llevará. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más. La otra oreja